Cuentos de hadas españoles. Los dos viajeros. Era así una vez, un sastre y un zapatero decidieron abandonar sus pequeños pueblos y aventurarse por ciudades para obtener una mayor fortuna. Como veréis, los dos eran bastante diferentes entre sí. ¿Puedes parar de hacer ese ruido? Como si estas bestias no fueran bastante. Tranquilízate, hermano. Estar alegre y cantar hará que nuestro viaje se nos haga más corto. Tus canciones no hacen que el viaje sea más corto, solo que sea más molesto! Estás cansado, Ben. Bebe un poco de agua. Hará que te sientas mejor. El agua no está fría. Esto es horrible. Después de un día caminando, llegaron a un pequeño pueblo donde decidieron probar suerte Como el sastre era alegre y amigable, la gente se acercaba a él mientras que el zapatero, que era muy gruñón, casi no tenía clientes Oye, hazme una camisa con esto Señor, ¡ah! ¡Qué bonito color! Una camisa de este color le quedará muy bien. Es un hombre con mucho gusto. Gracias. ¿Crees que podrá estar lista para mañana? ¡Oh, claro, señor! La tendré lista para mañana. Con ella puesta estará increíblemente guapo. También necesito zapatos nuevos. ¿Podrías tenerlos para mañana? Con unos pies tan feos y deformes como esos... Me costará toda la noche tener tus zapatos listos para mañana No se preocupe señora, tendré su vestido listo en dos días Este es el encaje más bonito que he visto nunca Oh, eres un hombre encantador, aquí tienes un adelanto Las monedas tintinejaron en el bolso del sastre Mientras que casi nadie acudía al zapatero El zapatero al ver esto se puso celoso del sastre. Pronto llegó el momento de salir nuevamente de la ciudad. Vamos, amigo. Es hora de que nos vayamos. Sí, pero estaría bien que reconozcas que has tenido suerte. Mi desgracia, me persigue allá donde vaya, no importa. Ah, la fortuna va y viene, amigo. Quizás tengas más suerte en la próxima ciudad. Compraré pan y comida por el camino, ¿vale? Vamos Cuidado, tendremos que comprar comida para siete días No, podemos llegar a la próxima ciudad en dos días Hay un atajo del que he oído hablar ¿Y qué pasa si no encontramos el atajo? Tendremos que coger la ruta más larga y nos costará siete días llegar Bueno, prefiero pensar siempre en lo mejor Así que compraré pan para siete días para ti y pan para dos días para mí. Entonces el sastre gastó generosamente su dinero en el zapatero también y ambos se fueron al siguiente pueblo. Caminaron mucho y descubrieron que no habían encontrado el atajo y ahora tendrían que recorrer un largo camino para llegar a la ciudad. Como el sastre solo llevaba pan para dos días, su comida se acabó enseguida. ¡Ah! Ese era mi último pedazo de pan, compañero. ¿Eh? Te dije que podríamos perdernos, pero tú nunca me escuchas, ¿verdad? El bosque nos cuidará, hermano. Vamos, tenemos que seguir caminando. Caminaron durante dos días más. Y durante esos dos días, el zapatero se comió el pan de buena gana, mientras el sastre no tenía nada. El sastre estaba cansado y tenía hambre. Al tercer día, no pudo aguantar más y le pidió comida al zapatero. Hermano, por favor, ¿podrías compartir un poco de tu pan conmigo? Tengo mucho hambre. No he comido nada en los últimos dos días y tú tienes pan en abundancia. Compartirlo contigo para que después yo pase hambre. Debiste comprar tu pan cuando pudiste. Hermano, me moriré de hambre si no me das algo de pan. Compartí mi riqueza contigo. ¿No puedes compartir conmigo tan solo unos bocados? Oh, entonces crees que eres más rico que yo, ¿verdad? Solo porque tienes suerte, ¿no? Bueno, entonces dame todas tus riquezas y podré darte un poco de mi pan. ¿Cómo? Pero yo compré ese pan... Entonces, ¿por qué no compras más pan en este bosque? Vale. Un trato es un trato. Aquí tienes. Esto para ti. Pero es muy pequeño. ¿Es este trozo o nada? Hmm, vale. La cantidad de pan que el zapatero le dio al sastre... Era demasiado pequeña para satisfacer incluso el hambre de un pájaro, por lo que el sastre seguía muerto de hambre. Pronto se encontró muy débil y cansado. Esa tarde se sintió mareado y se cayó al suelo. El zapatero, egoísta y cruel, simplemente caminó hacia la ciudad. Después de unas horas, el sastre recuperó la conciencia y escuchó a dos pájaros hablando con él. ¿Qué te ha hecho el zapatero, amigo? Pero la vida siempre ayuda a los que son amables y generosos Come esta manzana y tu cansancio desaparecerá Y luego vete hacia el este Ese es el camino hacia la gran ciudad Llegar allí te costará unos dos días Gracias, de verdad, muchísimas gracias El cansancio del sastre desapareció tan pronto como se comió el primer bocado de la manzana. Y pronto se dirigió de nuevo hacia la ciudad. Pero pronto volvió a tener hambre. Porque aunque se había comido la manzana, los humanos necesitan más que eso para sobrevivir. Pero la manzana le había dado fuerzas y vio patos en un estanque. Y cazó uno de ellos. «Tengo muchísimo hambre, patito. Lo siento mucho». Pero voy a tener que cocinarte Oh, vaya Por favor, no me mates Tengo hijos y una familia Si me cocinas, tu hambre desaparecerá durante unas horas Pero mis hijos perderán a su madre de por vida Oh, por mucho hambre que tenga, no puedo causar tanto dolor Muy bien, pequeña, dejaré que te vayas Gracias, humano te prometo que te devolveré tu amabilidad y te ayudaré cuando llegue el momento. Ese es un noble pensamiento. Gracias. Entonces, el sastre que todavía estaba hambriento continuó caminando y llegó a un panal. ¡Ah! ¡Puedo comer un poco de miel! ¡Eso saciará mi hambre durante un rato! ¡Oh! ¡Por favor, no rompas nuestra casa! ¡Nos ha costado mucho tiempo construirla! ...pero tengo mucho hambre... ...necesito comer... ...nuestra miel saciará tu hambre durante unas pocas horas... ...pero tendremos que pasar semanas reconstruyendo nuestra colmena... ...ah... Oh, ...está bien... ...dejaré en paz vuestra casa... ...muchas gracias humano... ...te prometo que te devolveré tu amabilidad y te ayudaré cuando llegue el momento... ...ese es un noble pensamiento... ...gracias... Entonces, el sastre continuó caminando y llegó a la gran ciudad. Bordaba unos pañuelos para la esposa de un comerciante y le pagaban bien. A partir de entonces, pudo alimentarse y se instaló en la ciudad. Pronto, su carácter alegre y jovial hizo que los clientes se encariñasen con él y se convirtió en el sastre más popular de la ciudad. De hecho, se hizo tan popular que fue elegido sastre del rey. Pero la vida puede tomar caminos extraños a veces. Y al igual que el sastre fue nombrado en palacio, el zapatero también se había convertido en el zapatero real. Y como siempre, estaba celoso del sastre. ¡Oh! Esa es una túnica realmente exquisita, sastre. ¿Por qué no me haces unos zapatos nuevos a juego con la fina artesanía del sastre? eh? Como desee, alteza. Eso sí, los zapatos deben ser tan bonitos como la túnica Así será, señor El zapatero se estaba poniendo cada vez más celoso del sastre Porque el rey parecía querer más al sastre Así que trazó un plan para deshacerse del sastre Alteza, las costuras del sastre están muy bien Pero me temo que el trato que le da no está del todo bien ¿Qué quieres decir? El sastre se está volviendo algo descortés, parece que... Sea él el que manda aquí en el palacio. ¿De verdad? ¿Qué es lo que dice? ¿Recuerda la antigua corona que un abuelo perdió en el bosque? ¡Oh, sí! ¡Esa corona era extraordinaria! Ojalá pudiera encontrarla y traerla de vuelta. Pues... Yo escuché al sastre el otro día jactándose de que él podría traer la corona en 24 horas únicamente. ¿Eso es así? ¿Se atrevería a decir eso de una reliquia real? Llámale de inmediato. Sí, Alteza. ¿He oído que dices que puedes traer de vuelta nuestra antigua corona perdida? Eh, Alteza, pero yo no... Eres un buen sastre y no creo que presumas innecesariamente. Por eso estoy dispuesto a darte una oportunidad. Tráeme la corona en las próximas 24 horas. Si no lo haces, tendrás que abandonar la ciudad para siempre. Pero tienes solo 24 horas. El sastre sabía que era una tarea imposible. Ni siquiera sabía cómo era la corona. Tristemente, cogió sus cosas y se fue de la ciudad. Tuvo que viajar nuevamente por el bosque para llegar al siguiente pueblo. Llegó al estanque donde había conocido a los patos y se sentó a descansar. Hola, humano. ¿Cómo estás? Ah, amigo mío. Bueno, mi suerte ha cambiado una vez más y tengo que dejar la ciudad, ¿sabes? Vaya, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El sastre le contó todo al pato. ¿La corona real? Bueno, llevo en el fondo de este estanque décadas, el abuelo del rey se detuvo aquí para beber un trago de agua y de repente se le cayó la corona. ¿Y tú me la puedes traer? ¡Claro! Entonces toda la familia del pato se sumergió bajo el agua y trajo la corona real. El sastre se lo agradeció mucho al pato y corrió de regreso al palacio El rey estaba muy contento y el zapatero se puso aún más celoso Pronto pensó en otro plan para deshacerse del sastre Encontró la corona, es verdad, pero desde entonces la prepotencia del sastre ha aumentado aún más ¿Por qué? ¿Qué está haciendo ahora? Ahora dice que no es solo un sastre, sino que es un escultor. Dice que puede hacer una escultura de cera de todo este palacio, de cada habitación, de cada pilar, de cada clavo, tal y como está en el Palacio Real. Y dice que puede hacerlo en 24 horas. Bueno, el sastre es un hombre de muchos talentos, ¿no? Llámale de inmediato. Sí, sí. Su Alteza Así que puedes hacer Una escultura exactamente igual Que nuestro palacio, ¿verdad? Pero Majestad, yo no Bueno, entonces tienes 24 horas Al final de las cuales Debes tener la escultura lista Y si falta un clavo o un solo cristal De una ventana Tendrás que abandonar mi ciudad Para siempre Bien, de acuerdo, Alteza El sastre pensó que esta vez nadie podría ayudarle Cogió sus cosas y salió de la ciudad Él iba por el bosque cuando de repente escuchó una voz Hola humano, ¿por qué estás tan triste? El sastre se volvió y vio que revoloteando a su alrededor estaba la abeja reina El sastre le contó todo lo que tenía que hacer Simplemente eso Vete a casa humano, ve a casa y descansa Mis abejas y yo tendremos la escultura lista en poco tiempo Entonces el sastre se fue a su casa Y las abejas volaron al palacio Observando detenidamente cada ventana, cada pilar y cada clavo Y por la mañana construyeron una réplica exacta y se la dieron al sastre Y entonces el sastre se la enseñó al rey ¡Dios mío! ¡Esto es precioso! Es realmente perfecto. ¿Qué tienes que decir a esto, Zapatero? ¿Sigues diciendo que el sastre es un hombre arrogante? Lo siento, Su Alteza. Bueno, me he estado preguntando qué tipo de hombre menosprecia a otro a sus espaldas. Estás celoso del sastre y por eso casi le dejas morirse de hambre en el bosque, ¿verdad? Pero, Alteza... ¿Cómo lo sabe? Soy el rey y mi deber es enterarme de todo. Seguí al sastre y las criaturas del bosque me lo contaron todo. Es cierto, la vida devuelve lo bueno. Pero, ¿sabes? También devuelve aquello que es malo. Has sido malvado y egoísta, Zapatero. Ya no tienes sitio en mi reino ni en mi palacio. Pero, Alteza... ¿No puede perdonarle, señor? Ya le estoy perdonando. Por eso no lo he encarcelado, por tratar de matarte de hambre. Pero él no permanecerá en mi reino. Vete dentro de una hora y en cuanto a ti, sastre, estoy orgulloso de tener un ciudadano como tú en mi reino y permanecerás aquí rodeado de comodidades y lujos hasta el final de tus días. Por lo tanto... Y debido al bien que había hecho, el sastre vivió muy feliz el resto de su vida. Y el zapatero, gracias a su maldad, tuvo que abandonar la ciudad y nadie volvió a saber de él nunca más.